asamblea que estamos haciendo que hemos rechazado rotundamente lo que ha propuesto el Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo propuso una pluma frica de los a pagar confidencia complementaria y un 10% de aquí a diciembre en dos cinco por 5% la hemos rechazado el gobierno ha tomado una decisión de Pedir un cuarto intermedio hasta el día jueves y el 9, el día jueves volvernos a juntar para ver si mejora la propuesta. No creo, no creo que la me mejore mucho y menos con la entrevista que tenemos aquí al lado.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 Porque hemos conseguido los mejores que tenemos en Europa, de 2 puntos dos años y medio.